Pantumaca, Araber y Ratial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Y yo, pues, aquí un poco ya con tantas cosas hoy. Tenemos bastantes cosas que sí, conciertos, que todavía nunca habíamos comentado conciertos en el Pantumaca. Pero bueno, eh, hoy va a ser la primera vez. Y luego pues también comentar que tenemos la sección Pánfilos contra PAMTUMACA Ahí, o sea, con ese gran corresponsal que es Miki de Pánfilos Y bueno, pues que va a ser lo primero que vamos a hacer ahora Ya que, bueno, pues nuestro corresponsal tiene sus cosas que hacer Y bueno, pues tiene bastante prisa Y vamos a hacer ahora ya la llamada Y para quedarnos más tranquilos ya con un tema hecho Y luego os comentamos todo lo que viene detrás de... Este gran programa que nos espera <risa> O eso espero Pues ya tenemos... Alguien al otro lado <ríe> Pues vamos a escuchar la sintonía con que entra esta nueva y gran sección tu maga es, es algo natural o, Bueno, no me sacaré la botella que tengo ahora mismo aquí en el bolsillo de los pantalones Tampoco me hago muchas pajas mentales, o sea, pf, punk rock con un poco de melodía Los últimos viernes de cada mes, de 10 a 11 de la noche La escena, entre comillas, el, pues, lo, lo, lo que se cuece por aquí, por la ciudad condal, por Barcelona su su breve que no fiel ¿eh? esto ya lo digo ya de antemano representación en las ondas eh, en las ondas arabesas de alaber y ratia gracias gracias a, a la petición de, de ese inefable y anegado activista del PUM que es el Manel ahí pues que en um, trotamundos ¿sabes? De, de, primero en banda después en, en Noosti en que civil sí, y ahora en Vitoria currándose conciertos currándose un programa Como es el pa Antumaga, claro que sí. Bueno, pues tenemos al otro lado ya a Miki. Pues aquí estoy, aquí estoy. <ríe> ¿Qué tal? Pues muy bien. Oye, muy buenas a toda la gente que esté oyendo tu programa y que es un placer ...estar aquí e inaugurar esta sección. Ya, es, eh, para mí también, se me ponen los pelos de punta, me cago en Dios. <risa> pues... Bueno, a mí y lo, que no, y lo que no son los pelos también, ¿no? <risa> a ver, pues ¿qué, qué nos traéis hoy? ¿Nos traéis cosillas, no? De Barcelona, conciertos... Pues sí, sí, sí. Desde la distancia que eh, aún así nos une, eh, pues eh, para este mes Barcelona trae, trae bastantes cosas. Bueno, la verdad es que como, como, como casi todos los meses no nos podemos quejar aquí, aquí en la ciudad Condal. Y bueno, por lo pronto la verdad es que la agenda de lo que queda de semana aquí en Barcelona es, eh, es larga, larga y extensa. Porque claro, también hay que, hay que contar que hay el puente este, ¿eh? o sea que mañana es fiesta. Con lo cual, hoy mismo ya, por la noche, hay un, vamos, un bariburrillo de conciertos que se te puede ir la olla. Mm. De estos vienen los de Mente eh, vienen los Ensayuma, eh, vamos, eh, también hay mm. conciertos en el Ateneo Libertario del Besos, un mogollón. Sí, ¿no? y una, sí, sí, incluso Marquis Ramone, Marquis Ramone para, para mañana jueves, día uno, también mm. estará tocando por aquí, en, en la Sala Polo. Y ya para lo que es el fin de semana, pues sobre todo, mira, están se han juntado los astros y, y se han dado cita a lo que son varios aniversarios y entre ellos aparte del, del quinto aniversario de un sello barcelonés de aquí de pues de, ba de Barcelona evidentemente porque de lo que estoy hablando qué sello es el sello sell, our, sell our, our souls joder mira que a mí el inglés es muy fuerte ¿eh? pero este, este es complicado decirlo sell our souls records bueno, eh, yo, yo soy peor sí bueno tranqui pues mira el nombre este está currado para para que cueste decirlo en fin pero que es su su quinto aniversario y hace monta un concierto ahí en un sitio del guinardó que se llama más guinardó es un barrio de, de barcelona mm. y con un mogollonazo de grupos y entre ellos pues la visita estelar de, de los madrileños Muletrain que mm. bueno, es un grupazo espectacular y aparte pues mogollón de, de grupos de aquí también pues con roqueros y hardcore como son Uber, eh, H0, Outcome, The Walls, bueno, unos cuantos. Mm. Y después seguimos con aniversarios y sobre todo pues, destaco lo que es el aniversario de una de las Ocupas también ya emblemáticas y bueno, que de hecho cumple nueve años, que, que poca broma, son nueve años y máximo está la cosa últimamente aquí por Barcelona. Ya es bien difícil poder llegar a cumplir... La friolera de, de nueve años, de casi casi llegar a la decena Ya te digo Y bueno, estoy hablando de, de uno de los centros sociales ocupados que hay en el barrio de Gracia Que es el, la, la Ocupa de Campanilla Una Ocupa eminentemente punk, como así lo demuestran sus actividades y, pues, Qué tú, grande es <ríe> sus part Su participación cada año en las fiestas de Gracia Y sobre todo los conciertos que montan ahí eh, pues cada año eh, mm. para celebrar su, su aniversario y concretamente este fin de semana pues hacen concierto en La Jungla en una copa también de por ahí del Guinardo mm. eh, tanto el sábado como el domingo el domingo es más así con grupos pues más crustis, eh, hardcores, de, bueno hay un par que son brasileños y otro par que vienen de la zona de Francia y tal mm. y para el sábado, eh, el sábado día 3 Por, pues por la noche y también por 3 euros, al igual que el concierto del domingo, pues estarán tocando grupos de aquí de Barcelona, grupos de, pues de punk clásico como son eh, Escloto de Rata, que es un nuevo grupo que ha aparecido pues por aquí últimamente en, en varios conciertos y que mm. atención a este grupo porque molan bastante. También estarán los Knockouts, que es eh, Ruido Anarquista, como se definen. Mm. Eh, los Total Arcada, Punk, eh, ahí está ese Punk <risa> brutal. Y sí. también una buena gente, una gente de puta madre, que son los Batacazo. Eh, un saludo para el Noel, desde desde aquí, desde mi habitación eh, y desde su programa. Y, y, y bueno, pues eso, que son los Batacazo, que es un grupo que, bueno, que vienen de la zona de... De San Feliu, Mulins de Rey. Mm. Y, Mulins en Serrey. Ahí está, ahí está. Mulins en Serrey. Y, y que se lo ocurran bastante. Hacen rollo mm. así, Street Punk hoy, mm. Y bueno, tienen, tienen de hecho un disco sacado que se llama Escupiendo Odio. Y si no me equivoco, pues es el grupo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí, pues sí, tenemos aquí la canción de Hasta que Dios os salve. Ahí está. Eh, no, hasta que el Dios os separe os separe, os separe, es cierto, que lo tengo aquí en el CD Sí, ¿no? Pues, ¿y el CD decías que se llamaba? El CD se llama Escupiendo Odio Pues lo presentas tú eh, Venga, pues nada, con vosotros aquí este tema de los batacazos desde su disco Escupiendo Odio El tema llamado Hasta que Dios os separe Pues venga, vamos a poner este tema Y bueno, y comentar también que se parece, lo estábamos comentando tú y yo antes, ¿no? Por, por internet, ¿no? Que la voz se parece mucho a Mordazas, ¿no? ¿O qué? ¡Mogollón, mogollón! o sea sí, sí. Es una primera sensación que yo también tuve y dije, la hostia. ¿sabes? Aquí ha aparecido el espíritu del Moli. sí <risa> sí, la verdad que se parecen, se parecen bastante. Sí, sí, es como un resurgir de Mordazas, creo, este batacazo. <risa> Sí. sí, sí. Y bueno, pues también, pues no sabía, eh, ¿hay conciertos también de, de marrones? Eso no lo has comentado, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, porque también al hilo de que hemos puesto ahora a los Batacazo, es uno de los grupos también que va a compartir cartel, eh, pues hay un concierto que hay justo el primer día del mes que viene, pero claro, eso ya es que del mes que viene, pero sí. que será un concierto que traerá aquí al grupo británico de los Restarts y será ahí en La Fibra, en una casa ocupada de Mataró, y uh -huh. también tendrá pues, como, pues eh, como grupo ahí acompañando en el cartel a Los Marrones, que será, podríamos decir, el grupo local, eh, uh -huh. Los Marrones, de Marrones, uh -huh. que son una gente ahí, unos punks de, de la zona de Premiá, pues la uh -huh. zona de Maresma, uh -huh. y que se lo ocurran mogollón, siempre están haciendo movidas ahí, pues por, por su zona y bueno la verdad es que ha habido conciertos increíbles tanto por vilazar por mataró por premia mm. por el más y mm. yo que sé siempre siempre hay actividad ahí por mm. ese por ese lado sí, y que, que por Dime, dime. Sí, que ahora que también lo dices De los conciertos que ha habido por ahí Me acordaré siempre de un concierto que hubo Que también llevan componentes de Demarrones, Que son Revuelta Permanente Y bueno, ¿Sí? pues esa vez Tocó ahí en la playa en fiestas de premia Me parece que era eh, Revuelta Permanente, Chicharrica, Caco Y Electro Electroguéndez, ¿no? No sé si tú estabas sí, por sí, ahí pero diría que Caco no, no tocó ese día ¿No creo. tocó? Me parece Uah, pues... Caco fue el día que, que hicieron Comando y La Broma de Satán ¿eh? Ah, que también estaba a por Por eso me sonaba algo de caco y la playa. <ríe> sí, sí, ah, pues o sea, un bueno, concierto de la hostia, sí, sí. Con los y... nombres que acabamos de decir ya la gente se puede hacer una idea de los pedazos de, de conciertos que se han montado ahí, no solo en estos típicos que han montado cada año ahí en la playa, sino también ahí pues en las ocupas, en movidas así pues más de, de, del pueblo mm. y no sé, pues que, que están, ahí, están ahí metiendo caña y mm. haciendo que... ...que no se apague la llama... ...están de puta madre... Sí. ...y nada, pues aparte decir que también... ...van a estar tocando... Eh, ...este fin de semana, el sábado... ...ahí en el, eh, en el Ateneo Popular de... ...de Nuevo Barris... ...y... Y esto también va a ser dentro de, de los actos eh, pues que conmemoran, que celebran el, también el quinto aniversario de un programa hermano, que es el programa Tumbando Motos, de la Radio Libre de aquí de Barna, Radio Línea 4. Así que, pues como decías, es que estamos de aniversarios <risa> Ya ves, sí, sí. No vas a parar este fin de semana, ¿no? Eh, mira, y empieza el miércoles y, o sea, una agenda, te lo juro, hay conciertos el miércoles, el sábado el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Sí, ¿no? Sí. Sea, impresionante, ¿sabes? O sea, para que después o sea, alguien se pueda quejar, en fin que nada, los marrones pues también para que no se quejen, o sea, tienen ahí tienen ahí calendario para rato, encima eh, la semana que viene sí. el día 10, ahí también estarán tocando en el Ateneo de Baicarca mm. junto con eh, Caudillo y Carrero que es un grupo, si no me equivoco, que son de Guadalajara, mm. y junto con el Oso Yonqui, que también son una gente que precisamente este día, el 10 de, de noviembre, estarán presentando pues su nueva grabación mm. y el concierto este se hace pues en, en un poco podríamos decir eh, puesta en sociedad y de, de presentación de, de una revista mmm, madrileña que se hace ahí desde Madrid que es la revista Estrase que viene con CD y que lleva ya dos números y por lo visto está al caer el tercer número mm. y bueno pues tendremos ese concierto Para el día 10, el mismo día que en la Sala Polo, pues tenemos aquí en Barna la reaparición de los Subterranean Kids junto con los Capaces. Mm -hmm. O sea que, vamos, que aquí como para aburrirse. Ya, ya, si Subterranean Kids ya lo sabíamos, tenemos una entrevista por teléfono ya hecha y esperamos que vengan aquí a Durango, que tocan, y tenemos ahí unos pases de prensa ahí para explicar un poco la crónica de Subterranean Kids esta Esta vuelta, de este gran grupo de los 80, sí, sí, bueno, 85 por ahí. Ahí está, pues eso, unos que vuelven y otros pues que asoman y que, y que empiezan ahí con sus primeras grabaciones, pues como es el caso del grupo del que estaba hablando, que son los Marrones, sí. que han grabado ahí pues ya lo que, son, lo que sería su maqueta ahí con bastantes canciones y, bueno, pues cuatro... Cuatro de todas estas ristras han seleccionado cuatro para colgarlas ahí en el MySpace y una de las muestras mm. que podemos encontrarnos es este Futuro Destruido, que, bueno, con este título también dan, dan nombre al, al disco. Mm. Y, bueno, la verdad que suena bastante, bastante cañero También hacen un rollo street punk, con una voz así rasgada mm. y, bueno, pues no sé, podemos escucharlo. Sí, vamos a poner un poquillo ahí para degustar. <ríe> y lo podéis es encontrar claro. en el MySpace, ¿eh? como hemos dicho, ahí de... Esta banda que se llama The Marrones y la canción Futuro Destruido. Esta es nuestra tierra, una tierra de paz y abundancia. Una tierra de armonía y esperanza. Esta es nuestra tierra. Este es nuestro pueblo. Los trabajadores. Los forjadores. Los constructores. Este es nuestro pueblo. Los constructores de un mundo. Luchando. Combatiendo. Cállate nuestra ciudad, nuestras que están en campo de batalla, luchen contra la mediación de nuestros pueblos Bueno, pues desde aquí les queremos dedicar mucha suerte a este nuevo grupo de, de, bueno, pues de Barcelona Rodalías, ¿no? Así por decirlo de alguna forma. Y bueno, sí, sí, pues... Pero, pero, no, digas, no digas esa palabra de Rodalías porque anda que estamos ahora aquí en Barcelona con el tema de, de, de los trenes que te cagas, ¿sabes? <risa> sí, <risa> ya ves, ha sido un poco un chiste así malo, ¿no? <risa> pues a ver, comentar eh, que llevamos 20 minutos y ya hemos puesto dos canciones, eh... Joder, reto, ¿eh? Dicho, ya te lo he dicho, ¿eh? Que joder, que me era imposible, no puedo. Sí. sí, sí, Vicky. ¿no? Se, estás ahí a saco, o sea, que tú en 20 minutos no, no has puesto ni cuatro problema. canciones, Cuando me has dicho cuatro canciones en 20 minutos he dicho, pero tío, ¿sabes? No, no, no, pero si te tengo que contar un mes entero, o sea. <risa> ya ¿sabes? te digo, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero eh, tenemos también otro bando también que presentar así un poco, ¿no? Que ya las habíamos presentado aquí con uno de tus recopilatorios del Pánfilos, que son Anca Gorri y pusimos el tema este de Utopía, ¿no? Pero bueno, ahora vienen con nuevo CD, ¿no? Con novedades. Sí, vienen, bueno, vienen con novedades, con una nueva canción que también pues, la han ido anunciando debidamente ahí eh, pues a, a raíz de que la han colgado también en su tu, en tu MySpace. Y bueno, pues nada, simplemente pues ponerlos eh, también para comentar que son una gente de, de aquí, pues cerca, cerca de Barcelona capital, de un pueblo que se llama Castellbisbal, mm. eh, por la zona al lado de Martorey y tal, mm. y que se le ocurran mogollón. Mm, que eh, además, además tienen nombre eh, en euskera, o sea que también yo al principio decía, pero estos de dónde son, ¿no? Y me dijiste tú, son de Barcelona, yo flipando. Son de Barna, son de Barna, uno, una... Una gente que, bueno, ya también hace tiempo, en uno de los conciertos que hicimos desde el programa, desde el Panfilos, eh, pues tuvimos el placer de contar con ellos ahí en la cafeta de, de la ópera, Ritz, desalojada hace poco. Y bueno, pues nada, lo dicho, que para mí también es un placer pues, presentarles, porque son una de puta madre, que también se mueven mogollón, que por su zona también hacen conciertos ahí, ahí a saco, y que la verdad, pues no sé, son una gente súper súper agradable, súper hospitalaria y pues bueno, pues aquí mi manera también de devolverlo, pues, pues presentándoselo a toda la gente que esté oyendo tu programa con, este, con esta canción eh, nueva que han colgado ahí en su MySpace, como decía, que se llama El Águila. ...y bueno, es uno de los grupos que aparte, ya digo que se mueve mogollón... ...y por eso tienen mogollón de conciertos entre ellos... Mm. Este, ...este sábado estarán tocando ahí a la tarde en una casa de Moulins Senza ...junto mm. con un par más de grupos, así que bueno, eh, el que los quiera ver también por Barcelona no tiene excusa, porque la verdad es que se prodigan bastante. Otra cosa que me ha dejado flipado solo ver la space de Anca Gorri es el cartel este que pone Hitler era emo, y sale Hitler ahí con típico... La yo estética. le hubiese puesto una M, yo le, puse, yo le hubiese puesto una M delante de emo, pero bueno. Si <risa> sí, no, Hitler era emo. Sí, sí, pero bueno, que es gracioso ahí, porque bueno, tampoco... Sí, sí, sí. estaba muy el cartel. Sí, sí, es... Eh... Eh, innovador, ¿no? Así por decirlo de alguna forma. Sí, no, la verdad es que ya te digo que se le ocurre un mollón, o, sea, hmm. o sea, es una gente muy inquieta. ¿sabes? Hmm. Pues vamos a poner un poco del tema este y seguimos hablando. Venga. Venga, el águila de Anka Gorri. Para volar Corta el viento mientras los demás La miran y callan Deja caer bombas de capital Sobre un mundo desigual Donde la palabra libertad Es solo un enigma más Bueno, y vamos rápidamente ya casi Porque... Tú también tienes hoy prisa por lo que, bueno, por tus movidas o lo que sea. Y bueno, pues sin más, vamos ya casi, pues eso, acabando aquí la nueva, esta sección que hemos inaugurado hoy. ¿Qué te ha pues parecido? Sí. A mí me ha parecido de puta madre. Como dices, eh, ando un poco liadito, pero bueno, a ver si para la próxima, que vendremos con novedades, eh, con novedades interesantes, como puede ser igual el... el eh, que para mí, por lo menos, es flamante nuevo disco de los casparratas, así que mm. y, y, y si no, pues podemos poner un arganto, así que ya te pasaré algo. Hombre, eh, ya sabes que yo soy fiel. ¿sabe? Tú no sabes cuál fue mi primer concierto, ¿no?, que organicé. Fue con casparrata, o sea que... <ríe> para mí es el grupo que me abrió puertas al punk, <ríe> así por bueno, decirlo de alguna forma. Pues seguramente que los, que los tengamos ahí en, en el punk podcast para, para el mes que viene. Mm. Y bueno, pues eh, lo que es la sección de, de hoy, pues la cerramos eh, con la gente de, de La Purria, que son de, de, de cerca, de, de, también de por donde son, en eh, los casparratas, son de la zona del Vallés, hay Moncada, hay Agosta, y van a estar tocando el próximo viernes 16, 16 de noviembre, mm. en en hospitales, que está pegado a Barcelona, o sea, llega el metro, como sí. siempre digo, y estarán tocando junto con Ajacopaco que también son una gente, son del último pueblo sí. eh, de la costa del maresme antes de antes de entrar a lo que es Girona, el último pueblo que es Parapoy, pues sí. de ahí, de ahí son los Ajacopaco. Sí, y ambos grupos de... estarán tocando ahí en la Repu, que es un, un bar de, de hospitalet ahí en el que, bueno, es de los sitios en los que aún se puede hacer algún que otro concierto. Así que sí. pues por dos euros. Mi Menda les estará montando este bolo a Jacopago Pago y a la Purria. Ole Y también, bueno, comentar, eso no sé si era para el mes que viene, pero lo de Non Servium y tal, que vas anunciando también en tu programa, ¿para cuándo era? Sí, Non Servium es para diciembre, para finales de diciembre, el 22 de diciembre. Están mm. tocando aquí en la Matas 2, junto con la Purria. Y también junto con un par, un par de grupos más que son de Madrid, eh, menos precio y adversión. Y bueno, pues también comentar que estás haciendo un sorteo, ¿no? Aquí a ver lo promocionamos, a ver si a lo mejor a alguien de aquí también le interesa ir a Barcelona y todo, a ver, non-servium. Hombre, sí, o, y, o si no le interesa eso, por lo, porque el, el, los premios, el premio no solo se basa en las entradas para el concierto, en un par de entradas para el concierto, sino que en ambos packs, en cada uno, pues viene incluido lo que será el nuevo disco de Non servium que se prevé salga para para primeros de diciembre y además pues el disco que ya ha salido hace poco de la purria sí. así que entrada más dos discos mm. por partida doble <ríe> y lo y el email o lo que sea lo tienen que enviar a tu email de a, a punk punk guión bajo filos con ph latina mm. arroba hotmail.com sí. repito es punk guión bajo filos con ph latina arroba hotmail y responder a una sencilla pregunta, que es la siguiente, es Orgullo Obrero, NSA La Santa Familia, ¿cuál de los dos discos de Non Sergium te gusta más? Y bueno, pues, eh, esplayarse un poquito. <risa> sí, no no tanto cuando... como yo, no tanto como yo, o sí, porque a mí me encanta reseñar, leer, y, y, y, son, y si son extensos, pues ningún problema, eh, pero vamos, que ahí, ahí, ahí está la cuestión. Sí, ¿no? Pues bueno, pues vamos a dejar que con esta canción de la purria, de Dulce Hogar, de la maqueta, la, lo, eh, lo que acaban de sacar esta gente. Y bueno, pues sí, eso no, sí. No, no, no, no la he escogido por nada en concreto, ¿eh? Dulce Hogar. <ríe> ¿Por qué lo dices? Nada, porque no sé si te suena una canción de otro grupo de Barna que se llama Dulce Hogar. ¡Hostia! Hola, uno está el bebé vino, ¿no? Que vinieron por aquí hace nada. Sí, sí, sí, fueron, fueron. Qué bueno, sé, ¿sí? el cantante un poco payasete, pero bueno. Bueno, mira, joder, pues mira, la semana pasada estuve actuando antes de un concierto, eh, pues, eh, pues en mi otra faceta, mi, ¿sabes? es mi otro yo, que es cómico neurótico. Y estuve actuando ahí antes de pues, un concierto, abriendo fuego, rompiendo el hielo, ahí con una ristra de chistes, con, pues, mira, con, con uno de los cuales me voy a despedir, si te Venga, parece. Venga, me parece de puta madre. Eh, vale, oye, ¿tú sabes por qué la madre del rey veraneaba siempre en las Baleares? No. ¿Por Porque era de Formentera, ¿eh? <risa> qué cabrón. <risa> bueno, pues, pues con esto... Y, sí. Y, bizcocho, pues hasta el siguiente día. <risa> pues eso, eh, la des... venga, despide tú con esta canción, venga. Venga, pues nada, oye, eh, La Purria, pues desde su disco recientemente editado por El Local, también sello de aquí de Barcelona... Eh, nos despedimos, me despido, hasta el mes que viene con esta canción Dulce Hogar. Pues venga Vicky, hasta luego. Salud, tío. Salud. Bueno, pues seguimos aquí en el programa Pam Tumaca. Y bueno, qué buena, el Mickey es la caña para mí. Joder, gran persona y... Como programa y así del Pánfilos se sale, se sale Si sí, sí, sí, pusiera más, un poco más de tema sin no hablara tanto Pero es que también tiene ese juego de hablar que, que se le va <ríe> Y bueno, pues os vamos a presentar lo que me compré ayer Un vinilo, me cago en Dios, que lo estoy mirando aquí ahora y fuá, me vuelve loco Pues es de esta gente que se llama Carvapen Attack Y bueno, pues con pues el título del, del, de esto del LP es vastísimo. Kunst und Kunst. Algo así es. <ríe> y no lo voy a decir porque me parece que lo han hecho para joder y todo ese título. <ríe> y bueno, pues os vamos a presentar dos temas de este nuevo LP de esta gente. Y que bueno, solo está en LP, no... O sea, de momento no han sacado en CD y solo está en LP para los clasiquillos de esta música. Y bueno, pues la canción se llama Odio Madrid y bueno, pues os lo vamos a presentar ahora y a ver qué os parece este grupo, que bueno, es un poco de ruido y todavía no hemos puesto mucho ruido aparte a del especial Zarata para la gente del blog Spot de nuestro programa. Y bueno, pues aquí os presentamos a esta banda, Carpaben Attack. decir de este grupo es que bueno está sacado por la dist eh, distribuidora eh, y eh, mala raza Y bueno, pues sin más que os vamos a poner también que bueno, nos había olvidado de decir eso que también lo distribuye esta gente y bueno, pues ahora os vamos a poner otro tema de esta gente del mismo vinilo de la misma cara que es la cara B de este LP, el primer LP que hemos puesto en Pantumaca. Muy bueno. Y bueno, pues os vamos a poner otro tema ya que estamos aquí con el vinilo que no estamos que no cagamos y bueno, pues os dejamos con este tema que se llama Cambio de sexo. Muy bueno, por cierto. Bueno, y tenemos, como hemos dicho antes, otra sección no habitual aquí en el Pam Tumaca. Y bueno, pues son los conciertos, ¿no? Bueno, aparte, comentar antes muy rápidamente: es que hicimos una entrevista al grupo Subterranean Kids y a Vision Tunnel. Y bueno, y que como teníamos el corresponsal de Barcelona, todo no nos cabía, pues lo vamos a poner en el Block Spot. Eh, nuestro nuestro blogspot que lo decimos para todos sin 3w eh, pan con tomate con k.blogspot.com con g y blog con g. <ríe> y bueno, pues sin más, ahí pondremos la entrevista subterránea Kids a Vision Tunnel, que también la tenéis en la página de Alabedi, 3w.alabedi.org. Eh, y bueno, pues comentar con esta música de fondo. Que son los mismos, Carpado en Attack, con este gran vinilo que es novedad. Y bueno, pues comentar los conciertos que hay. Mañana. ¿Qué tenemos para mañana? Mañana, sábado 3 de noviembre, pues tenemos en el Gasteche, como os comentábamos, la entrevista a Vision Tunnel. Y bueno, eh, lo que es la sala de la biblioteca del Gasteche Gasteis, pues nos trae al grupo este Vision Tunnel. Y bueno, con otro grupo que se llama Well. Y bueno, entre. Eh, por la. Eh, a partir de la mañana mediodía, ya hay cosillas por ahí: que si grafitis, que si lunch vegano. Bueno, hay muchas cosillas por ahí, muy guapas. Y bueno, pues comentar eso, este concierto. Vision Tunnel, qué grandes, eh y bueno pues para el domingo domingo no de noviembre pues tenemos otro concierto en Gel Dorado con el grupo Demente Targow y bueno los Temblores que bueno en algún programa próximo ya pondremos algo porque hoy me he olvidado de ponerlo y sin más pero esta gente que se llama Demente Targow que vienen por aquí como ya comentaba también Miki también van a estar por Barcelona también por si acaso lo que queréis saber <risa> Y bueno, pues para la semana que viene, para el viernes 9 de noviembre, si no quieres escuchar Pantumaca y quieres ir a un buen concierto, pues aquí tienes en el Gasteche Besain con el grupo Criatura, que es la cantante de Vision Tunnel, pues tocando en otro grupo más hardcore, que ya os hemos puesto algún tema en el, en el Zarata que hicimos especial de Pantumaca. Y bueno, pues hoy también os pondremos algún tema de Criatura porque son geniales, será el próximo tema. Y pues nos vienen con Criatura, con Eranchun, Anchun grupo de Zaraud ya conocido aquí porque ya nos los hemos puesto y bueno, gran gente. Y bueno, otra gente que se llama Dawn to Agony. Y bueno, pues os vamos a poner ahora Criatura... Eh, a tu manera no, que bueno, tengo el vinilo en casa, pero bueno, no le he traído y la vamos a poner en MP3, aunque no se me ha molado ponerla en vinilo, porque es que le, es la caña y bueno, pues con la misma distribuidora, distribuidora de la mala raza, que la gente que estábamos escuchando ahora es Carpaen Attack. Y bueno, pues con esta gente que también la ha distribuido la distribuidora Mala Raza de Zaragoza, esta gran gente que sacan, bah, tiene uno de grupos que flipas, me cago en Dios. Bueno, uy, perdón por el insulto. Bueno, criatura, a tu manera no. De este LP que sacaron que se, que se llama Gente sin fábricas. Bueno, pues seguimos aquí en Pantumaca. En Alavedirratia. Joder, cómo estoy con la voz, eh. Estoy yo aquí que me sale en una. De Flamas, <ríe> con, no sé si en castellano se dice así, pero bueno. Bueno, pues vamos a presentar otra banda de Cataluña. De más concretamente, Mataró. Y bueno, pues son esta gente que son de Cabrigans. Con este tema que se llama Mataronian Fever. De Mataró, muy bueno eso, Mataronian Fever. Todas son en inglés, por eso. Las canciones de este CD. Que se llama Black Mumerota. Y bueno, pues esto nos lo ha pasado nuestro gran compañero Raúl de Upsioka, bueno, también más conocido también por su tienda de gracia Maimurirem, y bueno, pues nos trajo esto y aparte otras cosillas que ahora os comentamos, pero bueno, que os dejamos un poquillo con este tema de The Cabrians. Parece que venga de Jamaica, eh, pues no, viene Barcelona. <risa> ¡Qué bueno, eh! Pues bueno, pues esto es uno de los TEDs de promoción que nos trajo Y bueno, pues otro día ya os pondremos también algún tema Ya que, bueno, no hay muchos a nivel nacional eh, Así, pues clásicos que clásico, por decir, como podría sonar esto así Que no sea tan escacalimochero, que odio bastante el escacalimochero, y no voy a decir grupos, <ríe> da igual, da igual, hay muchos grupos esos escacalimocheros y pocos que valgan la pena. Y el ska para tocarlo tienes que ser tienes que saber y no copiar a los demás grupos, ser un poco más listillo, no sé. Es difícil el tema del ska creo yo, ¿no? Y bueno. Puedes comentar que también nos trajo de Raúl de Upsioca y de, bueno, también de Mai Murirem y, bueno, otros grupos. En tanto, bueno, es que este no para, no debe parar. <ríe> bueno, pues, pues con esta canción que se llama Esper Tú, eh, es por ti. Y, bueno, pues con este CD que se llama Terra Cremada, pues vamos a poner ahora... La venganza es la que nos mueve, dice ahí, ¿eh? muy buena. ¿eh? Bueno, pues ha sido un poco raro, ¿no? Esto. <risa> bueno, así más, que estamos probando aquí de, pues que cuando hablemos un poco, pues meter vinilos y tal, a ver qué tal funciona. Y es un poco de prueba y estaba aquí flipando un poco con la mesa. <risa> y bueno, pues comentar que estaba pensando también, justamente cuando está acabando la canción, cómo decía esa canci la canción que os acabo de meter de Usio K, que dice apoderado, ha eh, dormido... Eh, Para eso quédate en casa y quédate en la cama, algo así dice, pero es que es buenísima esa frase, en catalán sería pudarata a dormir, fícate a casa y quédate al jit. pero bueno, en castellano queda un poco más mal. Y bueno, pues queremos poneros también un poco de otra canción, porque no sabía si elegir la de Spertu o Rosa de Fogg para hoy. Y bueno, que en otros, en otros programas ya pondremos más temas, porque hoy nos quedan ya 12 minutos, ya casi de programa solo. Y bueno, sin más, que os queríamos poner un poco de la otra canción de Usioca, porque es que estaba si poner una o otra. Y al final digo, pues mira, meto una entera y otra un poquillo. Pues venga, Rosa de Fog de Usioca Nurantasin, Sing, eh, del CD, eh, joder, eh, Terra Cremada. ¿Vale? Venga. Bueno, pues ya habéis un poco de gusto Lo que es Urshio Kanu Nantasin, Que esa voz me encanta, ¿eh? es muy... O sea, bueno, dentro de los grupos de hoy Creo que es uno de los mejores grupos de hoy Sí, sí, ha sido claro <ríe> Y bueno, y fieles también Un poco a sus ideas No andan con ambigüedades eh, Bueno, vamos a seguir Con Otra novedad que nos ha llegado también Que es el CD del Trono de Judas eh, Con este CD que se llama Gure Kabuz a la Il y bueno pues la canción se llama el espejo de la dignidad y bueno y no hemos elegido mejor canción pues que esta que colabora eh, pues el compañero eh, Joaquín de Astuapituak y bueno pues que dentro de unos programas esperemos pues tenerlos aquí por lo menos me parece la semana que viene a ver si eh, confirmamos y todo pues eso la entrevista que tenemos confirmado Y por eso, pues sin más, eh, con este grupo de Iruña que ya muchos lo conoceréis, el Trono de Judas, eh, con este C que ya he dicho, Gure Kabud Alail, y bueno, pues con esta colaboración de Joking, en esta canción que se llama El Espejo de la Dignidad. siempre jóvenes y jóvenes de corazón y en la lucha por ser rebeldes con causa no morirá la flor de la palabra Sur el Chiapas, México Enero de 2007 Qué bueno, ¿eh? Eso final no lo había ni escuchado yo, joder, <risa> no lo había escuchado entera con la tontería de aquí. Y bueno, pues estamos ya casi acabando el programa, ya quedan cuatro minutos y bueno, nos vamos a poner la última canción, esta canción que siempre la pongo, a ver, y siempre la dejo al final y nunca suena. Y hoy va a sonar por esto, por, por mí, ahí ya está. Pues venga, yo soy, el grupo se llama Yo Soy Julio César y bueno, la canción en Bilbao. Y eso, pues nos vamos a despedir casi con este tema y a lo mejor con otro, pero ya se está acabando este programa. Qué pena, ¿eh? Qué bueno ha sido, ¿eh? Cada vez es más productivo. Y digo produ productivo por eso, porque creo que cada vez nuestro programa va mejorando, cada vez eh, me van diciendo que lo escucha más gente, que le gusta el blog, eh, que está siendo un éxito el blog, por lo que se ve, porque si no nadie me escucharía, <risa> casi, o eso espero, a ver, es que me gustaría saber quién hay ahí detrás, a ver, vamos a dar nuestro email por primera vez también, para ver si nos escribís, si nos decís qué pensáis de este programa, hombre, un poquillo, no, que... Pues nuestro correo es, eh, lo voy a deletrear mejor, P-A-A-M-B-T-O-M-A-K-A, -A -A -A, arroba, alabedi.org. Lo vuelvo a decir, P-A-A-M-B-T-O-M-A-K-A, -A -A -A, arroba, alabedi.org. Bueno, pues eso, deciros que muchas gracias por escucharnos, que sigáis sintonizando a la Bedi o que sigáis escuchándonos ya sea por el blog. Y bueno, pues que aquí estamos eh, en a la Bedi, <ríe> ¿vale? Pues eso, os vamos a dejar ya con esta canción y algo de Carthaben Attack para que os vayáis haciendo una idea de también lo que acaban de sacar esa gente, ¿vale? Venga, hasta luego. Lauroaitamasei.bost Ayara Uiñac Irratia Eunda Erriosa Treviño Mendialdea Eunda Saspi.nau Laucada Esta voz Alavedi Irratia 107.7, Herriosa, Treviño y Mendialdea. 107.4, La Octava. 96.5, Adyana, Guiña <risa> y Ratiá. Esta voz es la Alamedic y